Está Cintia, que eh, bueno, es una de las que ya estuvo en varias oportunidades esta semana y está en lo que es la preparación de la jornada del sábado. ¿Cómo está Cintia? Hola, buenos días a todos. Eh, muy bien, la verdad que contenta de poder estar acá y participar en este evento que es muy importante para toda nuestra comunidad. Eh, es muy importante que todos los vecinos uh -huh. se comprometan y puedan asistir porque es algo que nos perjudica directamente a los vecinos de San Atilio. Indirectamente a todos los demás, pero la problemática es del barrio. Uh -huh. ¿sí? Vos tenés además la doble preocupación, porque vivís en el barrio San Atilio de José C. Paz y trabajás en Presidente de Erquil, dos lugares que serían se afectados por la instalación del matadero. Sí, exactamente. Por eso desde un principio... ...me comprometí y asumí esta responsabilidad de, de ser un poco la voz de, de los vecinos... ...de trabajarlo también desde, desde el lugar donde, donde estoy, en una escuela... Uh -huh. ...que está al frente también de este evento, junto a otras de, de Presidente Derqui... ...así que muy comprometida y con ganas de que se vaya sumando también más vecinos. ¿Cómo surge la jornada del sábado? La jornada del sábado surge después de un encuentro que se hizo en, un, en el colegio Presidente Derqui... Eh, donde todos los alumnos de los diferentes colegios fueron haciendo una exposición de los trabajos de investigación que hicieron uh -huh. sobre qué, qué consecuencias puede traer la instalación de un matadero, cuáles son las, las dificultades, en qué beneficia y en qué en realidad la mayoría de las cosas que perjudica uh -huh. ¿no? a toda nuestra población. Y mm, surgió la necesidad de armar un evento más abierto a toda la comunidad para que puedan participar... Todos, y todos se enteren, uh -huh. ¿sí? Vecinos de, de todos lo, los que vamos a ser afectados. Hay que leer un poco, no sé si vos leíste sí, un sí. poco, Cintia, sos docente además, ¿no? Creo que él también se está comiendo las heces, que bueno, frente a, a su rol... Va a como decir que inter... sacás mano después. Sí, sí, saco mano, lo reconozco, pero no desde la ignorancia, que que él está diciendo que somos ignorantes frente sí, a esta palabras más palabras menos digo, entre líneas dice eso. Bueno, interpretar no no no me cuesta interpretar su mensaje, entonces eh, le respondemos frente a esto que, que estuvimos investigando y frente a esa investigación es nuestra preocupación. Mm. Eh, y que toda la, en todos los lugares donde hay matadero, donde él nombra que no se quiere quedar atrás, no sé por qué, porque bueno, si se conoce la problemática que trae una, un matadero, me parece que tendría que pensar otro proyecto que, que beneficie a los vecinos y no los perjudique. Eh, investigando, podemos conocer también que en, en el parque industrial de Pilar, los vecinos de alrededor tienen la problemática de no tener agua frente a la cantidad de agua que necesita uno de estos tipos de actividades industriales. Entonces, esto es una actividad industrial. Nosotros hoy... Tenemos que hacer una excavación de 100 metros para tener agua, para poder consumir a nuestras casas. Y si una, un matadero va a utilizar tanta cantidad de agua para faenar, el principal problema que vamos a tener es el agua. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. Y, y no es sacar mano, es informarse. sí Y es también querer que se escuche la otra voz. No no vamos en contra de su proyecto, está buenísimo, pero que no lo haga acá. Claro. ¿sí? Eh, no estamos en contra de los puestos de trabajo, pero que lo hagan en otro lado.